como la Poliana Romero. A vos te no lo dice. No luz Una que, que, que no tiempo, y eso, la prohibida a la fin, tra expressions de nuestro camino como el ejemplo de improving elmus camioniclíador y el doctor de Transformación a una molt開en就是 Pues claro, como lo tiramos entonces, me acuerdo que me hiciste cuenta con vosotros, que es el de la mano de la mano de la mano de la de la mano de la mano de entonces, y tú, me estás y que ver y, a mi vista, j que losinos en estupciones descortan los que entre un bando un thin en tan medio entonces como yo necesito pasar a la superficie espacial deки feels y nos levantan los con este grupo de mayo falleciendo y nos dimos el día claro, a pesar de que el presidente de la que realmente mató el territorio o el territorio que estábamos 4 y la hora que se hace la policía que se hace el territorio se que todos los de los suites estaban Separar llenos de de la policía al final, al final, pues, ¿qué hacemos? Mira, pues, vámonos, tranquilos, una cabeza inocente, y fuimos hasta que llegamos a un sitio, en realidad, los dos que no, porque se esperaban, y allí, eh, eh, un coche, nos pusieron a a la policía, y a la policía, y y a la policía, y a Digo esto con una anécdota que no, si pues, me habéis recordado para esto, no he de decidido, en día la fidelidad que la gente a que siga contra el amor, no, y no sé, se me dice, que se que se me ¿no? Y aquí entonces, para mí, Eh, lo que lo que entiendo es que era fundamental para ella la compatibilidad de la no tanto las causas de los religiosos las personas que, ella, que primero, se venían que no se venían a la humanidad los no eran muchas franjas si no очку del relственat de que el de podreya i i araweládria, com Trustee Lembr és el ânit important és és que és interacted, Önstat, i cap pot de efectos de los segundos que quedan en las personas y que no nos vamos a hacer el ejercicio de los que se les da la vida. En otro punto, hay una personalidad que hay que hacerse que hay una idea de la entrada de todos los que se les da la vida. En este sentido, hay que entender que la vida es que se les da la vida. Y todos los que se les da la vida, los traumas de la religión, todos los que se les da la vida, se les da la vida. Ella el grupo estaba, el grupo de mí, los grupos. Todos ellos, todos ellos se llaman. Los fieles. Soy indolatista. que no era fiel. Por la fiel por encima de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 cerca de 90 millones de años, y sabía que a la hora de la noche había un montón de gente que era la entrada que se podía hacer, pero que tenías que estar andando a la cara porque era mucho más difícil, y sabías que en la hora de la noche, en cuanto a la noche se podía hacer, con miedo que en cuanto a la noche se podía hacer, cuando los niños se quedaban con las la patologías más difíciles lo que yo diría es el valor potento que yo aprendí y lo que está haciendo no lo que más yo creo que es el valor potente y lo que sería pero ya no me da la presentación la i que ha començat a fer una cosa la работала, записывать, что ваше abusa, i no avui en dia eh, a qualsevol auditoris eh, a favor de d'aquestes dones dones que ho ja sí, però crec que també ha hagut d'oblidació, que hi ha altres causes que no coneixem, que hi ha d'altres. I després d'una l'última que hi ha la meva mare ha entès més de ser de morir que abans. abans. sempre, la meva manera era dir, fónaquins no que ho he vist amb els No gaudis de fer manera era dir sí, que jo he vist que ho he vist amb els la idea de tot que ets, tot aquell va fixar amb els remers també li va fer fer-ho de morir perquè m'ha fet seguir de persones que abans jo us havia valorat cada amb la solució de tot, que, tot així, que la feina, cada amb Rivera, Rivera no veu la cartera i el eh dona ser la de la catalesa sindical del centre de les a fundar una que mare fins i tot mai mai em ple de família. Aquesta és la signatura d'empera tant, per tot algun dia no ho obre. per acabar, no ho dic, la banda de la meva mare, que era fins i tot una professora de la mare que la feina de la feina. no em carregava la feina de la feina Cada dia, sí i dia no, venia a fer un no sé, per un de avui, que era molt bé amb la feina de la porque un tipo de persona aquí no merece un lugar tan grande. El último testimonio que se acerque el, no la... el que estaba en, en que estaba que estaba por tanto, la es... teoría de que parece que el misterio que cada de la madre es... que una mica surrealista que es el sol. que tiene que... No es una pella de recortes, no es No es Gras cauure en vint fretes per x gran missatge cada, i deuría is no de la lle. De decir, vale, la conocí en el año 70, y desde entonces no hemos la hasta que... Eh, entonces, la conocí en el Navar, y tuvimos mucha relación, mucha después, cuando yo me fui a vivir a ah, los psicadores, en el en la clínica la va la noticia ahí en el, en el, en el, en el, en todo impactada de, de, de la social que la y la condición Seguro que podemos hacer Es el de todo Tanto del día Que hacía en barrio Como en el mío Y eso Día a cada día durante el que el día Era tanto Que tenía però sai io veramente non so cosa fare la mia figlia si lamenta si lamenta e la chiedo di fare la faccetta e dice no adesso devo mangiare y entonces allí hemos vivido pues muchas cosas y habría que hacer una sentada delante ese, ese, del de un edificio y al final y habría que hacer un edificio de reivindicar esta cosa y que taparan un aceite que va a ser el centro del en una relación y, no, y a mí me ayudan. Yo la he siempre como una buena vida, y una persona que ha transmitido mucho, ha disfrutado mucho sentido, ha disfrutado social, y para mí ha sido como una madre. La verdad, cuando hace 22 años, pues, ya me lo tenía hasta ahora, vine a encontrarme con Pilar, una de ellas miren como tienen que les tunes muy tranquilos pero la batalla Bueno, les ah, sí. de la Club? Oh, my God. Ja monta 176 impostores. Sí. Ja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 que es eh, karma Vila-Oliver la mujer la esposa de Manuel Guitart de Madri de Quita Médicos de la materna de la vida, de la vida, pero ella también es eh, eh, entonces eh, sobre Carme Vila-Oliver hablarán Rosy Martín, ¿no? y, Vou hablarmos sobre la pandemia, de nuestro pensamiento estado de la pila, em va a ver si tenemos algún que te dé Sà? i aleshores potser val la pena de saber jo més encara de persona que sí. Diu així. Tens amics? Què és l'amistat per tu? Sí, tens amics. L'amistat per a mi és la relació profunda entre persones. Ve les paraules queden curtes per reconèixer-la, però rants trets els pot dir que consisteix en compartir, volar, volar-se, viscar el bé de l'amic, Ajudar i deixar-se guiar, deixar amb llibertat l'amit, no ser excessiu, relacionar-se amb gratitud sense esperar res, perdonar i tornar a començar, esperar sempre, no teníem d'ella, pensar la rotina o sí, relacionar-se amb creativitat, evitar la sua tendència i sol d'anar, Després hi ha una altra cosa que a la mica el cas que s'ha de repassar de dir i que la Pilar Espanya va ser durant anys anys presidenta de l'edat. D'homes i d'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? D'anys? Un trend, un hace unos 45 años que trabaja en el barrio, no lo trabaja, no lo trabaja en un millón Junto con la María Ángel Herrera, con el Rital. fue el primer presidente de la asociación que se hizo en el barrio, porque en el María Ángel La María Ángel de nació en Marruecos, le vivió en Melilla, le vivió y muy luchadora. Eh, pertenecía al PSU, el PSU y el el, el, el PSU fue un impulsador de, de los sindicatos a los trabajadores, en los barrios hacer una cobertura social para pedir todo lo que teníamos que pedir, era andar con las calles y todo, en aquella época, en el todo, no había viviendas, no había colegios, no había nada, no había nada, nada, Tenía que por todo, por todo, por todo. Eh, la cobertura, la asociación de cobertura, que era una forma de cómo... Eh, eh, me sentía ahí para, para ver cómo podía girar. María Ángel Herrera tenía dos hijos, chica y un chico, evidentemente, es verdad, de las horas que pudo estar en un chico, faltaría. Ella, es posible que al barrio, no Viera, que un poco dejada por de estar ahí, pero la lucha es eso, tiene que estar, y ella, gracias a ella, hoy el, el barrio de Cañuelas es el barrio de Cañuelas, y y no había nada, no había nada, y no solamente la María lo ría, el lucho de el lucho de Cañuelas, el pero el barrio de de Gallona, por todo, por todo, por todo, por todo, porque era que luchábamos por la carestía de la vida, recuerdo, que la llevaron presa a ella, porque yo le mordía un guardia de dedo para que soltara un compañero porque estábamos hablando de la carestía de la vida. Los hijos lo tenían un poco así como... Bueno, aquí se ha olvidado, ¿no? Un poco de... Estaba metiéndote de, de, de aquí y de aquí. La María Ángeles ha sido muy avanzada a sus plantas. Ella se separó, y después se realizó con mi compañera y me volvió así, y darle a ella que era eh, y ya sabemos. Es otra, que, que tiene otra mujer, y no ahora, hace 20 años, pues era un poco ¿no? ¿eh? Pero ella, como cumplía con el trabajo de... el pauta al tenemos por ella que está pasando, que tenemos en cañuelas ya se fue gente, ATS, y ya se a París o no se vende y vino con ese ejemplo y no se podía hacer aquí, mucho intento es verdad que ella es verdad que ella luego y, y, y, vivió la vida que quiso vivir vivió la vida que quiso vivir y al momento que ella no necesita necesitó y no estuvo porque cuando ella o cogí una vida que no... Por ejemplo, para mí, a lo mejor no es la más correcta, pero para ella así Pues cuando ella me lo necesitó, la coordinadora le hizo, la ministra social le hizo menenaje, de esta sala la plaza de Chacos Cari, que lo después se le miró, se le miró de relajar y de todo, para que ella pudiera tener una plaza ahí en el Chacosal, se le estuvo ahí, que vivió sola yo también puedo morir sola tengo morida yo, yo lo que creo es que aquí eh, todos los que estamos trabajando de los movimientos sociales a mí muchas veces me dicen haber recompensado de tu trabajo te vas a ver recompensado en todo lo que estás haciendo durante tantos años y pues yo, ni veo ni no me veo, porque yo no lo hago para que a ver medio recompensada lo que me preocupa es que las autoridades pero no a estas personas que sino a nivel general yo fui en un de licencia con un movimiento genial un de la no llegan a hacer los de la de dependencia de la edad que ya no hablen ni una a año y la verdad es que no porque sea tenemos la trini la de de la familia de la familia de la familia de la familia de la, la una residencia tiene 97 años y te crees que la va a llegar a visitar ¿no? la petita ferrer deporta, una luchadora una mujer que ha luchado toda la vida está en una residencia pagando es, que no, es incapaz de obtener Somos incapaz de que la metan en una residencia. Pero el problema ya no es a los policías. El problema es general. Es general. Yo creo que eso, hoy en día, a que vamos, no es porque yo tengo que salir de habla, creo que tenemos que trabajar que haya una residencia, sino porque no estamos en la oficina y, y cada vez las vamos Pero las Mariángeles, como y a la maestra de vital, en la maestra de, de la guitarra, la asociación, al presidente de la, guitarra, la, de la, guitarra, la, de la guitarra, una época mala, se fue un puesto de trabajo para llegar a la alcalde del barrio, en la maestra pero ella ahí jugó un buen papel, y, guitarra, y a todas María Ángeles, con muchas curiosas, muchísimas curiosas. Yo no sé qué decir más, no... Es fue una mujer que dio toda su vida por el barrio. El barrio, por los movimientos de pueblo. Nos llamaban a las dos, los grupos feministas, porque a los congresos, pero no nos entendíamos. ¿no? Yo entiendo el problema de la mujer en otro ámbito yo le decía a las mujeres nunca lo tendré de acuerdo porque tú alegremente me estás diciendo que si no te interesa vivir con mi marido pues te yo te digo a ti que yo no lo puedo mandar porque yo tengo tres hijos y no tengo medio para durármelo adelante y tengo que aguantar y tú eres, está en la universidad una licenciada de tienes unos medios para arrastrar a tus hijos y llevátelos. Y ese era el problema, la María Jane yo luchábamos ahí, lucho, con los grupos, no en una universidad, no nos llevamos piedra por esta familia. Pero las decimos así, así, entonces teníamos como un poco así, de, con los grupos feministas, decíamos que nosotros podíamos arrastrar a un sexo y no podíamos estar en esos grupos. Y decíamos que, ¿eh? es que es distinto. Si puedes, yo os voy a decir algo, después de la, después de la, de la democracia, un montón de mujeres ya por 55 años han venido a mí, a la asociación de vecinos, a pedir un abogado maría. Pasado, maría, para de un marido, pero yo he tenido hijos pasados que deben casar por marido. Yo he dicho que a esos eso, eso, eso ¿no? Pero yo decía, ella me iba por avisario, sí, sí, avisario, avisario. Ahora sí que no lo, Hasta ahora lo he aguantado. ¿sí? Entonces, era esto que tenía María Ángeles que nunca se integró totalmente al movimiento que pero es que trabajaba en un barrio, y acá barrio, ¿sí? que, que las mujeres son piensan lo mismo, los derechos son lo mismo. No creáis que porque estén en la casa y no sabe que fregar es malo. Hombre, a mí no pueden cada vez que se la cocina. Es un trabajo muy duro. Nadie me lo reconoce. Y, y entonces, claro que lo sabe Y los derechos de los trabajos, y el trabajo que estoy trabajando igual, que se pague menos, y que te traten como y acabas, vamos a ver, yo... De no eu, de acuerdo en el 95% de lo que asistió Yo quiero decirte, creo que la opción sensual de cualquier componer No No es un No es un No es un tema Yo tengo la sensación de que pagó Ahí se pagó una bucha, efectivamente, por el tiempo Y a lo mejor que de, de mal pero que realmente no obtuvo el remoción, no? no se de ¿no? sí, ustedes ¿Sí? en barrio, no un barrio, no ¿sí? sé barrio que es un un barrio, no es un barrio, no, ¿no? es un barrio, barrio. Nada, ¿no? Incluso, eso ya no Incluso, eso, que ya... eso me hace que pensar que la opción sexual muchas veces condiciona, que es que hay un fin, pero de no y, Por eso ellos una conferencia en el de la Colona y hablaban de todos los el final y luego lo más malo y luego No veo todo más que lo que hice de ellos no cumplen en la zona de eso y también lo voy a decir de la mujer de la ciudad creo que ella tenía no sabéis si la historia desde el sitio 3 no solamente él y ella aparte de su vista que no tiene nuestro laboratorio y desde muy pequeña te conozco a Carrientina ¿no? porque en este tiempo verdad en el barrio yo la pero si yo la conozco en el resto de nuevo barrio la gente la no conoce más como la mujer ¿no? la, ¿no? no, no, no, no, no, no, en el barrio ¿sabes? en el barrio y hablo con alguien en el resto pero también ha tenido como la mujer en el y además no sé qué es más o más... Soy... Eh, sí, te sirve esta No me lo Era capaz de ponerse ¿Sí, encima de una tarima y dar un miútil, por ¿sí? ejemplo. También... Llega eh, la Otra cosa que cuando hablaba de ciudades comunes que también era el colegio, Yo no había dado cuenta de las localizadas la que eran las ciudades comunes que estaban viviendo Las dos han, han ido seleccionando eh, el agua ¿Vale? No me había ido porque son distintas también. La primera eh, aparentemente, tenía un carácter fuerte y eh, bueno, se salía con la suya. Carmen era más fuerte, pero se salía con la ¿Eh? Su discurso era mucho más fuerte. quizá con esos impulsos raros que, que tienen los cristianos con mentira. De ciudad, pero de cambio, de cambio, de cambio Carmen y recién llegaba a Bajardo, ¿no? a Cerro de Bajardo, en el año 64 más o menos, Cerro de Bajardo eran barrios de barracas bueno, no cambiaron mucho, ¿eh? y de barracas con mucha gente venida de Andalucía y de toda la toda España, pero mayoritariamente en Andalucía viviendo a la mejor eh, 5 20 personas en dos habitaciones sin agua, sin luz en los caminos de tierra pues ahí conocía carne y ahora tenía 10 o 10 años pero el primer recuerdo que tengo de carne es subiendo la montaña con una cajita, con una gerendilla dentro ¿eh? ¿sabes para qué? porque los sábados, por las tardes y sábados y domingos se dedicaba a poner inyecciones a las personas que enfermas del barrio porque no teníamos médicos no teníamos que acercar no, no teníamos nada y ella eh, creo que no se sabe la historia que yo que no sabía que la monja me di cuenta más tarde que se entera monja que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 tener la selección para comer y no podrá si sí es verdad que alguien le, le intentaba dar algo y yo recuerdo que, que mi familia con mi padre estaba enferma y venía y no quería coger madre toma, toma o le regalaba, yo que sé, si había hecho o, o si había, tenía algo que a lo mejor lo cogía por compromiso, por miedo yo pues tengo de acuerdo que tengo también así, que en un de mayo sobre el año 66, 63, también por ahí hay una persona que, que lo recordará muy bien un primero de mayo se dice que eh, el PSUV eh, fue a hacer una, una filtración del primero de mayo al al bebé de que teníamos el rey de Todo esto son recuerdos muy osales, <tose> porque yo era muy pequeño. Pero recuerdo que en una cantidad de gente corriendo, la policía montada a caballo, pegando a todo el todo el que se encontraba por el barrio, ya fuera político, ya fuera vecino, ya fuera niño, ya fuera mayor... Estaba igual y Carlem seguía a tener ilusiones a internos, y se llevó a su peor paliza de su vida. Acabó con todo morado en toda la casa, sin saber por qué, porque ella venía a poder a los enfermos las ilusiones. Después, más tarde, eh, trabajé con ella. A... Ella eh, creó que era otra compañera, creó la Escuela de Sol la, la guardería de las montañas la fundaron y la tiraron adelante porque eh, ante la necesidad que tenía del barrio de servicio no teníamos nada y uno de ellos era la guardería para que las mujeres pudieran ir a trabajar y que hubieran un lugar donde dejara sus hijos Carmen, tu reconozco compañera, dio esa guardería que ahora el año que viene, le 50 años ella trabajó ahí... yo que sé, horas de y además cuando salía, intentaba por todos los medios conseguir que alguien le diera cuatro jueces ehh... bueno y... ¿qué más? ah bueno, yo empecé a trabajar con ella cuando se utiliza el 14 de mayo, empecé a trabajar con ella, que soy la compañera maravillosa Uh, yo, como era, tenía 14 años cuando empecé a trabajar, pues yo vi um, que lo que le interesaba era que yo estudiara, me compraba libros para que yo no llegara. No sé, no queríamos ni no que teníamos mucha atención. Ya además más mayor, a Karen empezó de, de ser monja. Ni no sé qué año, ni cómo, ni, ni por qué dejó de ser monja, pero siguió trabajando al servicio de allá, siempre, sí. Cuando se casó con Manolo Vital, y después Moncho explicará de, esto, de esa boda, porque Manolo Vital es anticlerical, pero total y radical, y en cambio también es cristiana, convencida y practicante, o sea, quizás que, que matrimonio no es diferente pues eso, cuando se casó con Manolo Vidal ella continuó trabajando pero durante las tardes, sábados, domingo se dedicaba a trabajar mucho en el movimiento nacional y, y ya te digo no, no es una mujer de grandes víctimas políticos pero ella sabe siempre ahí y ha trabajado pero bien, ¿sí? y quizás no se le ha pero ha estado siempre pendiente de, de todos los detalles y de muchísimo y el barrio mucho y yo no ser, si más que me de... doy lo importante que ha sido para nosotros es que hombre y de carne, de que fuera quizás un la sombra los vecinos creemos que no están a la siempre al lado o delante de la barrio. No sé és que no sé. No sé que no que y mientras yo teníamos tenía la gente también, también yo teníamos mucha de vida y para que veáis el servicio que hacíamos demás, cuando yo fui de la, de la piel, cuando yo quedé con la charla en un día tuve si yo la criatura y ella vino pues, ocho días mirando a Dios y me tenía 10 hijos y entonces hicieron las vacaciones y dieron los otra anécdota <risa> otra anécdota otra anécdota es que al cabo de un tiempo me esperaron donde la dice lo que vez que lo hicieran para navidad porque él me dijo que vendría a las vacaciones que vendría a las que vendrían sus vacaciones de Navidad para tener sus pues niños o sea que... yo tengo mucho trabajo. Ha años de... mucho trabajo. Más, años el derecho va sí, a sí, sí, sí, cómoda, Pero que yo siempre lo he pedido mucho, el derecho que decía de la abuela, a Rosy, es claro que él era el y el Vical la Carmen, con pues, una pendiente, perra, no caiga, ¿eh? Entonces, cuando se casaron, pues el Vical dijo, el Vical dijo que si no había boda deliciosa, quedan en casa. Y el Vical dijo que entonces, entonces, sueños, se solucionaba aquello. Por un cuantos interrogado había un sacerdote de Marx, que se Paloma, Y entonces dijo, bueno, no estoy muy feliz. Entonces, la cara de su casa, el yo, el sacerdote, y se si no, ¿sí? Y entonces, y yo, tengo si el testimonio de esta dona, es tan peculiar, que todo el mundo, cuando nos dijo que se iba a casar con él, nos quedamos. Oh", era lo último, lo último que tenía que esperar. Y ¿sí? que lo no sabéis, que lo no scolrop sem bandera aga студien. L'estim estətik, Бlçotiu, eben nimicà, la verció. I fet Ds d' workforce conducted un ll》d. Copy. banks, ll beer, ll Ärgetır, i feg les fostès Por nosecuğ. un puntell jo vau a prendre per si per començar i també s'ha sentit molt intens. No va passar de l'arbol de l'arboini per començar. Procari que tot i no a ha estado dando clases de alfabetización a las mujeres del barrio. Y casi casi hasta su muerte, la ha estado bajando. veces no podía bajar, la bajaba de mayor parte. Y seguía dando clases. Así que, esa labor en, en barrio es que, el... que no se nos puede olvidar. muchas mujeres que no hubieran ido alfabetizando. Pero, además, yo tenía que hacer una y demás. Y, y si no ella en la familia de un más o menos en el sitio del barrio no hubiera venido a ver con mucha risa la vida de un barrio a la vida ah, otra, otra cosa muy importante y llegando un poco a la marica de también había ya unos niños que estaban muy que estaban en su propio mirando la viven de todo el salvador. Es muy difícil bajar, además, para que se pasen, si si si si si si si si ¿no? Y vosotros vivíamos. Le escribimos, da lo que te pego, da lo que te pego, para ver si no sabía ir a una presidencia. Y, y no, pues, la salió de un diablo normal. Y ya sabía, una persona que se preocupa tanto de lo que más, y ahora, que ella lo necesita, se expande. Y ya está, cuando yo soy feliz. Estupdós as usany lo que haremos es pasar a la gente ah, ah, un momento, yo me gustaría decirle a mi que porque lo que sabía de aquel señor de la familia y de hacer las decisiones que lo puedo muy bien porque va a ser un demandador de Canol de Barris así que en aquí está Vasí, dame la bolsita de aquí. Mira, mira catequitas. Dame la bolsita. Okay. Paula, ahir Fan изменia executioner no que la Fiscalia Geovig 소� resonance pro de canvia que la Fiscalia Geovig je ne ve d'en 들 que si, quan bija plets fer la Fiscalia i de la Fiscalia desvard cunes camp, d'en real cas part de tra sabes que ni això no va passar. Què de Vaigona, jo, estem tenint un programa de treball, de gestionar aquesta cosa, no és un programa de treball. És un sistema que no s'organitza per a un programa. Has de Sí, yo una cuestión ya que él ha mencionado, la lucha de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 que no abandona porque había visto el trabajo que le a esas mujeres y a esas compañeras y que no abandonó. ¿Qué hizo aquel compañero que levantó la mano de tu si fuera el de la, de la mujer. La denunció por abandono de mi firma. Yo lo denunció en cambio 16 eso. Perfecto. Primero se llevó los niños, a los niños, porque me vio que daban caen a los niños y se lo devolvió rápido. Treguían los tubos a los tres días lo volvió a la iglesia otra vez total que la gente salió de ahí con una conciencia una unidad un, un compañerismo después la gente, las mujeres que salieron eh, ya te digo, hasta el extremo de decirles marido no que te pego, la mujer se meten. cuando de noche acá los niños nos pues, hablábamos a los chicos a los chicos que los que no tenían la y sí, estábamos esperando que cada noche vinieran y poníamos los santos apontocados en la puerta de... y sí, las la, la estatuas oían pues, los ruidos entonces acordamos os bueno, ¿no? pues quiero decir que hay hombres que han movido y te encierra porque yo soy el hombre que... ah, pero pues, no, que yo tengo una sal no, toma los niños niños que ríos, que ¿no? con la ciudad, con la la ciudad, con la ciudad, Pues resulta que las mujeres sacaron tan conciencia que acordamos que si venía la policía que vendría de un momento a otro a, a desalojarlo, lo que les molestaba es que nos paseáramos con las chaquetillas de los trabajadores, porque no éramos trabajadoras y mujeres. a la señora que le daba la la señora. ¡Den vida! Solo con aquello. Cuando llegó la policía, entró sin avisar. Y a una le pidió en el lavabo, a otra le en el ST. ¡Quítense las chaquetillas! ¡Hace las, ¡La las chaquetillas! ¡Guau! ¡Hace las Y salimos... salimos con las chaquetillas aún unas nos sacaban a unas nos sacaban una puerta, otra por otra, otra por otra pero o que... infinito en el sitio, y no, chaqueta, no la ya la gente creía que era, no había pero el de Alperraz ya tenía que, pues. que estábamos ya era que se haya. pero os quiero decir que las mujeres no solamente las que se nos ve Hija, o sea. que sea hemos tenido muchos de los mujeres que yo tengo en estos 17 años luchando tiene aguantada sacándolas todas la mañanas parando los camiones eran las mujeres eran las mujeres las mujeres la han jugado después no lo imaginé hija, no está en el mundo han jugado un papel increíble ya se ya, ya. Es estupendo lo que no estás diciendo Maruja, pero me parece que se va un poco cosito. Ahora os si irás a hacer un vídeo con unas fotos de la Pilar Espuña, ahí en la puerta tenéis fotos de la Carmen Vila y entonces habrá un poco de brindis, ¿eh? ahora que ya está preparado. Y bueno, muy agradecido de que haya tenido